Hoy programa especial con doble ración Por un lado, los eibarreses Sutagarra. Mañana viernes estarán actuando a partir de las 9 y media en la Sala Cubereta Falla. Y hoy aquí en Euskal Música vamos a desgranar varios temas de su último larga duración a Medchak Pilatzen y escucharemos la entrevista que les realizamos en la primera temporada de Euskal Música, es decir, en noviembre del 2011. Y también eh, programa especial sobre el Atorchurroca. Una Torchurro que se va a celebrar este próximo sábado 1 de junio, como viene siendo habitual en Entre Cementerios, situado entre Burlata y Atarrabia. Escucharemos algunos de los temas de los grupos participantes. Os estaremos a conocer los horarios para que no te pierdas en ese festival. Y por supuesto os daremos a conocer eh, pues un poquito la trayectoria musical de cada una de las bandas participantes en esta nueva edición del Ator rock la edición número 15. Así que hoy un programa bastante especial... Con el rock y con el concierto de los Sudagar en la Sala Cube de Tafaya Así que si os parece vamos a comenzar ya el programa de hoy de Euskal Música Y lo vamos a hacer con la canción del Atorchurrock La canción que bueno que realizó en su día la formación Governors y que bueno ahora está presente en todos los Atorchu Rock es el tema titulado Crystal Kolpatuak. Con la canción de la Torchu Rock comenzamos el programa de hoy. Te busca música y comenzamos el repaso ha dicho Atorchu Rock. Itse itendidasu, baina sindizutenzun, hilik dago. 40 minutuko muxua emandidan Cable Dun Salataria. Impotentziari Irribarre bat irabasidiosu. Kristal kolpatuak lagun banatuen sintoma. Sutas betetako laukidun poltsa bat eta 800 mendeku kilometro berrirore egiteko irrikitan. canción de la Torture Rock de manos de la formación Governors, el tema es Crystal Col Patuaka. Con él, con la canción de Governors comenzamos el repaso a la edición número 15 del Atorchu Rock. Edición número 15 que se va a celebrar como viene siendo habitual En el conocidísimo como Entre Cementerios, situado entre Burlata y Atarrabia, estando previsto su comienzo a las 6 de la tarde. <tose> Vamos a hablar, si te parece, un poquito de la rock y enseguida nos metemos con los grupos participantes en dicho Atorchur. Sí, tendidaso. Anticipándose a su cita anual, a Torture Rock ha decidido celebrar una edición extra en la antesala del verano, la edición número 15. Las actuaciones en una carpa gigante habilitada para ello se celebrarán el sábado 1 de junio en el espacio conocido como Entre Cementerios, situado entre Burlata y Villabatarrabia, estando previsto su comienzo para las 6 de la tarde. Como reseñable novedad... Apuntar que en esta ocasión se ha apostado por un cartel con un menor número de artistas y por unos conciertos de una mayor duración, estando previsto actuaciones de cerca de dos horas. Los nombres de los grupos, y Yeskide, Riot Propaganda, Berry Charrak, Fermín gruza La Jodedera y DJ Jotacho. Respecto a los precios de las entradas, eh, comentarte que éstas podrán ser adquiridas al precio de 25 euros en taquilla, ya que eh, pues en lo que se refiere anticipadamente ya no se puede conseguir. Tenías de plazo hasta el 29 de mayo para conseguir entradas anticipadas, ahora solo podrás conseguir en taquilla una taquilla que se abrirá, por cierto, el sábado 1 de junio a partir de las 4 y media de la tarde. Vamos a hablar un poquito de los grupos, comenzamos con La Jodedera, que actuará a las 6 y media de la tarde. Es un grupo de ondas raíces cubana, integrado por músicos vascos y cubanos, que con sus jocosas letras y alegres ritmos, hace de sus conciertos auténticas fiestas. Por lo original de su propuesta y por la frescura de su directo, he aquí, fuera de cualquier duda, una de las bandas revelación de la escena del país. Recuerda, la jodedera a las seis y media de la tarde. Y nos vamos con una de las bandas de Euskal Herria que está dando bastante, bastante de que hablar y que también van a estar en el atorchu rock Hablamos de los que suenan y esquíde que estarán a las 3 y cuarto de la madrugada. Una formación surgida en 2004 con el fin de hacer ruido y reivindicar sus ideas En estos años, por diferentes motivos y situaciones, han sufrido parones y altibajos Pero afortunadamente eso ya forma parte del pasado Su presente más inmediato, el nuevo disco que están preparando para mayo Un CD que presentarán en el marco del Atorcho Rocker Mientras llega ese nuevo trabajo discográfico Mientras llega esa cita importante de la rock Donde podremos disfrutarlo en directo a eso de las 3 y cuarto de la madrugada Nos vamos con dos temas que te puedes encontrar De su último trabajo discográfico hasta la fecha Nos vamos a quedar con el tema Marcha Batten, Len Notak Y el tema Irinchi Oyuak Son dos de los temas que vas a poder disfrutar en la rock De manos de Yes Kidding la música de I.S. Yes Ide... ...que estará actuando este próximo sábado... ...dentro de la Torch Rock... ...a eso de las tres y cuarto de la madrugada... ...y que por supuesto estaremos impacientes... Eh, ...para verles encima del escenario... ...para presentarnos su nuevo trabajo discográfico... ...pero mientras tanto nos quedamos con temas... ...de su anterior disco... ...como los temas... ...Marcha, Baten, Len, Notak... ...o el tema que acabamos de escuchar... ...el tema Irinchi Oyuak... ...otro de los grupos también participantes... Dentro de lo que va a ser la edición número 15 de la torch Rock es la formación Riot Propaganda, que estará a las 8 y cuarto de la tarde. hecho un proyecto auspiciado por los madrileños Abeas Corpus y por los valencianos Los Chicos del Maíz. La unión surge a raíz de un tema conjunto compuesto para la reedición del disco de Los Chicos Pasión de Talibanes, titulado Terrorismo. La experiencia deja tan contentos a todos que prácticamente de inmediato deciden sumar fuerzas, resultando relativamente rápido el proceso de creación y grabación de un CD con junto Surgido como una propuesta de agitación político-musical, el trabajo cuenta con seis canciones nuevas que aunan la música y la potencia de Eva corpus y la lírica ácida de los chicos de El Maíz. Además, los madrileños aprovecharán el concierto para presentar su cede vigésimo aniversario y los valencianos para hacer lo propio, así que ya lo sabes, otro de los grupos que estarán en el rock serán Ríos Propaganda a las 8 y cuarto de la tarde y otros que también estarán en el rock será la formación de Lecumberri, Berri Charraka Música La formación Berrich Arrak en activo desde 1994, viejos conocidos de Atorchurrock, Berrich Arrak, la banda que más logros ha conseguido es eh, presándose desde su primer día en euskera, es una de las formaciones de mayor personalidad de euskalería, reconvertidos en buena parte en lo que a su formación hace referencia, en 2008 abandonó la nave Rubio, su primer bajista y en 2010 Aitorro, su referencia baterista. Los comandados por el carismático Gorkoa Urbizu cuentan con los siguientes trabajos en el mercado: Berri Txarrak en el 97 y Casten en el 99, Eskuak Ukabilak en el 2001, Libre en el 2003, Jaio Musika Ila en el 2005, Paiola en el 2009 y Aria en el 2011. Además cuentan con un DVD Zertarako Arnestu publicado en 2007 y un recopilatorio Denak Estu Singles 1997-2007 publicado en 2010. <tose> La banda Berri Cherra, que estará actuando, se subirá al escenario de la Torchurrok a laguna y cuarto de la madrugada Para hacernos saborear y disfrutar temas de su nuevo trabajo discográfico, temas como los que vamos a escuchar ahora mismito, los temas más concretamente titulados Arra y el tema titulado Nom la Recuerda, a la una y cuarto de la madrugada, encima del escenario, la formación de Lecumberri, Berri Charrakan. le con que se subirá al escenario de la Torch Rock eso de la 1:15 de la madrugada para presentarnos temas como el que este que estamos escuchando Non Vestla o el que hemos escuchado anteriormente Arra incluidos ...dentro de lo que es su nuevo trabajo discográfico titulado Aria, aunque también, por supuesto, eh, como van a estar dos horas encima del escenario... ...podremos disfrutar de clásicos de sus anteriores trabajos discográficos, ahora en versión trío. Y nos vamos con una formación que tenemos muchas, muchas ganas de verla de nuevo encima del escenario. Hablamos, como no, del señor Fermín Muguruza. <risa> A las 11 menos cuarto de la noche subirá al escenario Fermín Mugruza y toda su banda para ofrecernos temas como este que estamos escuchando. Cantante e indiscutible Frotman de grupos legendarios como Cortatu Oneg Ugorriak, protagonista desde 1999 de una solvente y coherente carrera musical en solitario fundador de sellos discográficos, locutor de radio, productor, columnista autor de bandas sonoras, guionista director de documentales, Fermín Muruza sigue siendo un todoterreno en constante estado de reinvención En puertas de traspasar el medio siglo de vida, 2013 es para el músico de Irún, un año rico en aniversario arios, toda vez que en el mismo además se cumplen tres descalas desde que iniciara su carrera artística y 15 años desde que diera inicio a su trayectoria en solitario. Circunstancias que ha decidido celebrar por todo alto publicando un nuevo CD, Radar FM 1999 2013, recuperando 18 canciones que vienen a resumir dichos 15 años de andadura en solitario y saliendo de gira después de 6 años sin hacerlo. Haciéndolo acompañado por una banda Contracancha, integrada por Miquel Chopeiti a la batería Oscar venas a las guitarras, Fino al saxo Jontrón al trombón Lombi a la trompeta, DJ sigor a los platos Xavi Solano al acordeón Y Víctor Navarrete al bajo La gira denominada Non More Tour 2013 Arrancó el pasado mes de marzo Y el próximo 1 de junio Recalará en Ruñerría En el mejor de los marcos A Torchu Rocca ni churia que surra ella ande seco hierro tin peste aldera Pues ya lo sabes, Fermín Muguruza y su contracancha que estarán el sábado 1 de junio A partir de las 11 menos cuarto de la noche dentro del Ator rock Y nos deleitará por supuesto con temas como los que vamos a escuchar a continuación Los temas titulado Urrún y Berebar, dos clásicos de Fermín Muguruza Incluidos en este Radar FM 1999-2013 Música tecatetikat senti cortasone che sortasone allegata nella tagoron unire tecatetikat senti cortasone Aguna pendua, laro geita urtean Estatu batuek perriz, bombardatu dutela hirak Estatu luzen poliziak, hiltu elama grebiar bat Eta madrilen pasiste, aitor zabaleta Euskaltu natenak agorron, nire txeko atetikak. Senti corta sore che sotta alla cata ben atagorron era che c'ha te senti corta sore che sotta alla cata Todo día ca tutta coso con cosierra le una guerra injustizuna mutatu da mondializzazione aren esclavua ay unite this love kesas día mi sale a cabeza naridira teartu zungusia amorioa omenda sen attacoron Senti cortasone che sortasone alla gatta una de matagoron voler attaccate di che senti cortasone che sortasone alla gatta o so ci zi steñe sicinduta casueg in maña e scalere tane O 12 3 tenes egin baina eskalleretan ez utten baitera urratsak ere keri ere solde alla catena tutto rimane un piano solo pochi volti si dincendi grave tu sentire in carne conferma vicino che sei seduto ancora colso più lontano e sicuro la vita è solo un non importa alza cambia un mondo come un tra la gente del nostro millennio esce Eri sassogando, cercando un punto fisso dentro te E ti domandi, vuoi capire perché? Il piatto soft, poppa, ti ha già preso tutto Anche la forza di dun tempo faceva morimento Ti ha cambiato bandiera, che ha buttato la faccia che ha preferito bonaccia, che mani burrasca, io... il suo marino rasca Io ho detto, perché? Della fascinità, trai mie foli d'idea Fibri e fuori d'idea Della facilità trai fuori d'idea Della Fasivitara, por poli del giro Fasivitara, saibu poli del giro De Fasivitara, queriquer as rap dela ia astu cafe cagione ta na bestu kodu sen sorta sunas postas unas o mia sea ancora cartera a mo dio mignati pere pere pere pere pere pere pár. pere, pere, pere, pere, pere d'être berbère, juste une identité Question de dignité, pas besoin de pitié Un petit bout d'histoire, un peu d'humanité Beaucoup de mémoire et pas de minorité, non No podía faltar Fermín Mugruza en un evento como este a Torture Rock. Llorar a las 11 menos cuarto de la noche junto a la banda contra cancha Fermín Mugruza y contra cancha 11 menos cuarto de la noche en el atorchu Rock 15. Pues hasta aquí el repaso que hemos dado a los grupos que van a actuar en la edición número 15 del Atorchu Rock. La jodedera Riot Propaganda, Fermin Cruza, Berri Charrak y Eskiden. Junto por supuesto al DJ Jotacho. Itse itendidasu, paña sindisutenzun, hilik dago. 40 minutuko muxua emandidan Cable Don Salataría. Impotentziari Irribarre bat irabasidioso. Cristal Colpatua. Lagun banatu en síntoma Sutaz betetako laukidun polchabat Eta sortzire un mendeku kilómetro Berriro ere egiteko Irrikitan Vamos ahora con horarios que te pueden hacer falta Como por ejemplo la taquilla que se abría a las 4 y media de la tarde Las puertas del recinto será a las 6, justo cuando toque DJ Jotacho. Los tickets estarán desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la madrugada. La barra estará abierta desde las 6 de la tarde hasta las 6 y media de la madrugada. La cocina de 8 y media de la tarde a 5 de la madrugada... Y la tienda con, eh, pues, camisetas y todo el merchandising de la Torch rock estará abierto desde las 6 de la tarde y hasta las 4 de la madrugada. Y nos vamos con el festival. A las 6 DJ Kotacho. A las seis y media, La Jodedera. A las ocho y cuarto, Riot Propaganda. A las 11 menos cuarto de la noche, Fermín Mugruza Contracancha. A la una y cuarto de la madrugada, Barry Charrac. A las 3 y cuarto y esquide A las 5 menos cuarto de la madrugada de Jotacho y a las 6 y media de la madrugada Terminará el festival El rock número 15 Este sábado entre burlata Y atarrabia entre cementerios El especial el que hemos dado a la Torch Rock aquí en la sintonía de berriozar y Gratia, en la sintonía del 100.8 de la FM, este jueves 30 de mayo del 2013, si nos escuchas en directo, fin de semana, sábado y domingo, día 1 de junio, 2 de junio, si nos escuchas en Redifusión. Hoy hemos dejado atrás un poquito lo que es el programa habitual de Úscar Música, hemos dejado atrás... La agenda de conciertos, las noticias, la música Para centrarnos en este especial a Torture Rock Y luego a continuación centrarnos en el concierto de mañana viernes El concierto de Sudagar Nada más y nada menos que la sala cube de Tafaya A partir de las nueve y media de la noche Música Y que mejor colofón de este especial que hemos dado al Atorchurro 15 recuerda sábado 1 de junio a partir de las 6 de la tarde Diego Tacho, La Jodedera, Riot Propaganda, Fermín Gruza contra cancha, Berry Charrak y Eskida. Que disfrutar de tres temitas, uno de cada grupo que va a actuar, no de La Jodedera ni de Riot Propaganda aside y esquida bery charrak y fermemos gruza y contra cancha. Recordarte que las entradas en taquilla ¿eh? las puedes conseguir el sábado a partir de las 4 y media de la tarde por 25 euros. Atención porque anticipada ya no hay, ¿eh? Así que el mismo día del concierto, a partir de las 4 y media de la tarde, podrás conseguir las entradas a 25 euros. Eh, terminamos pues ese repaso que hemos dado a la torch Rock con Yeskide y el tema Lobby y el chalea. ¿eh? El tema de Barry Charrac, Albo Calteac Y el tema de Fermín Mugruza, Mapuche Así dejamos atrás el repaso a este Atorchu Rock 2013 <música> Ascogar el lago erazón Mapucheak Mapucheak Mapucheak eram Mapucheak, Mapucheak erran. eran erazón Vuela Ascogar el lago erazón Vuela Ascogar eman eman artoare boro are Se ga be colora, a ma core calare, a roco be seric, a mar de garaje, a mar, mar so ma ma ma ma ma erran, mapucheak, mapucheak erran, erran soon. Vuela scongare la erran soon. Vuela scongare la Ekia iberria, lehorte agaua Aizeak inzarrak, egi aldua Uoldetik salbatzeko balio izazuna Aritzuria, gezurra egian Dezeko mendille roti beste aldera Egia gezurra, talisman urtina Nahuel, urtina goezan zuen Kondore horrek Premia handiz, premia pehar dugu iztegia Maputxe euskara, mapu darurra, Gendeada che, luraren gendeado um mapo che, mapudaluram, gendeada che, luraren gendeado um mapo che, mapudaluram, gendeada che, luraren gendeado um mapo che, Ma be Ma buche Poroha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 bandas importantes dentro del panorama de Euskal Herria sonando Sutagar dentro de este álbum Ametsak Pilatzen, el tema Pistida dejamos atrás el repaso a la Torture Rock y nos metemos al repaso del concierto de mañana viernes en la sala Cube de Tafaya de la formación Sutagar junto a la Resaca La resaca el festival y luego llegará sutagar con temas de este, un nuevo trabajo discográfico y, por supuesto, temas de su trayectoria musical. Las entradas ya las tienes a la venta por 12 euros en la propia sala, en la discoteca Cube y en el bar Chalupa en Tafalla, en Musical Urco en Lizarra Estella y aquí en Iruña en el Infernito Guitar Shop. ...de temas incluyen dentro de lo que es... ...este nuevo larga duración... ...para esta formación de Ibar... ...para los Sudeger... ...el álbum Amechak Pilatzen... ...recuerda mañana viernes... ...a partir de las nueve y media de la noche... ...la Sala Cube de Tafalla... ...por 12 euros anticipada... ...donde te he dicho anteriormente... ...en esos tres puntos... ...en eh, Tafalla... ...en el Bar Chalupa... ...en Lizarra Estella... ...en el musical Urko... ...y en Iruña... ...en el Infernito... ...Guitar Shop... ...y recuerdan ...que si no... ...en Taquilla las podrás conseguir por 3 euros más, por 15 euros. Así que ya lo sabes, mañana, fiestón por todo lo alto en la sala QB de tafalla fiestón con los Sudagar y con temas como este que vamos a escuchar, Echayen y Chak, otro de los temas incluidos dentro del álbum Amechak, Pilatzen. Konakzen du teba eta Para esta banda Para los Utegar Amechak Pilatzen El tema El Chayer y Chak El Si te parece un poquito donde la historia de la banda Un poquito por encima Hay que decirte que empujados por la música Y en especial por el metal Cuatro amigos de la escuela decidieron formar el grupo Sutagar En 1987 La mayor aportación de este grupo Ha sido hacer música heavy metal en euskera Cosa que nadie hasta ese momento hizo y que rompió muchos estereotipos Sus letras están llenas de crítica política y social reivindicativa Y podemos decir que sus componentes han utilizado su música, sus letras y en general el grupo como vía de expresión La unión de todos estos factores junto con su nivel musical les hicieron conocer el éxito desde el principio Hoy en día para Euskal Herria sutagar significa mucho más que un grupo de música En pocos años han hecho de su afición un oficio y siguen ahí sin descanso ofreciendo conciertos en Euskal Herria, Cataluña y en el Estado Español además de Europa y América El accidente que sufrió Borsa, el batería original en 1995, ha sido el golpe más duro que ha sufrido el grupo. Tras probar con diferentes baterías, ahora su hermano Galder el que ocupa su puesto. El bajo original, Asier, dejó el grupo en 2008 y tras dos años en los que estuvo Igor al frente del bajo, David se sacudió las cuatro cuerdas durante casi año y medio y Díaz es el bajista actual de la banda dos de los fundadores del grupo resisten encima del escenario Aitor guitarrista y cantante y xavi el otro guitarrista de la banda. Su música ha tenido influencias de grupos como Judas Priest, Iron Maiden o, por ejemplo, Metallica. En todos estos años han ofrecido unos 900 conciertos y entre los grupos que han compartido cartel con su tagar podemos decir Manowar, Gamma Rai, Mago de Oz, Barón Rojo, Obus o Perry Charrac, Sociedad Alcohólica y H. Sukarran. <música> la discografía de la banda hayoche bastian en 91 orcha questu turica en el 92 more volumen tour un dvd en 1993 antes era una cinta de vídeo monro y en 1993 centí jartus en 1996 agurria una y en 1997 sutagar 1987 89 en 1999 esa rendiición de sus dos primeras maquetas como sapi en 1999 j doble álbum en directo en 2001, y Chazos Betérico en el 2003, Jaínko Ilén Huarteán en el 2006 UNE Iraún Korrak, un DVD en 2008, Sudagar vigésimo aniversario, dos CDs más DVD en el 2009, y Ametsak Pilatzen en el 2011 Música Esa es la trayectoria musical de Sutagar, esos son sus discos. Desde sus inicios hasta la fecha Recuerda, mañana viernes 31 de mayo A partir de las 9 y media de la noche Junto a la resaca Estarán encima del escenario 12 Ibarreses Utagar En la Sala Cube de Tafalla Te recuerdo, Sala Cube Ibarres Chalupe en Tafalla Musical Urco, Elizarra Estella Y el Infernito Guitar Shop en Iruña Son las entradas Donde puedes conseguir las entradas Para este concierto al precio de 12 euros El mismo día del concierto En la taquilla de la sala Cube 3 seguitos más cara, 15 euros Nos vamos a quedar, si te parece A volver a disfrutar, a volver a saborear Esa entrevista que realizamos en la primera temporada de Euskal Música Últimos de noviembre, primeros de diciembre A la banda Ibarresa Sutagar que se pasó por aquí por Berriozario y Ratiá por el programa de Euskal Música Lo dicho, finales de noviembre, principios de diciembre del 2011 En los cuales pues vinieron a presentarnos este su álbum a Pilatzen Y a presentarnos el concierto que dieron a finales de año en la sala Totem de Atarrabia Así que, si te parece, recordamos esa entrevista que realizamos, lo dicho, finales de noviembre, principios de diciembre del 2011, a la banda Eva Resa Sutagar. Cogazurro, alesaconeco, muleco arrozcarán, autimantie mirada.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 Recuerdos de, de almas vírgenes, de todavía haciendo camino, bueno, todavía no hemos hecho todo el camino, pero empezando el camino y, y sintiendo la magia un poco del rock and roll, los primeros, pues, los primeros conciertos. Eh, cuando empezasteis a realizar, a preparar estas maquetas, ¿pensabais que ahí vais a llegar? ¿A dónde habéis llegado ahora? ¿Qué va, qué va, ¿Cómo íbamos a pensar eso? Qué va, qué va. Nada, pues en la entonces era era vivir el momento y, y gozar todo lo que se pudiera y... Hombre, también intentábamos hacer lo mejor posible dentro de las posibilidades, siempre nos intentábamos hacer lo mejor posible y entonces también, pero pero en realidad no está poco que estuvieras pensando en hacer lo mejor posible para, para ocurrerte un futuro en la música, no sé, no sé, hombre, era una, igual una ilusión que a veces podríamos soltar entre nosotros pero nunca pensando que que, que, yo que, sé, que que podríamos estar luego tantos años más tarde siguiendo en la música. la ¿no? música eh, Contarnos lo que supuso para Sudagar eh, celebrar la gira del 20 aniversario, editar el doble CD, eh, resumen de toda la gira, cómo surge la idea, cómo sí, surge ese sí, aniversario. Sí, has empezado eso, que, que no sabemos nada desde el 2006, y perdona que te corrija, eh, pero, eh, pero eso que luego desde el 2006 hasta hoy hemos estado... Sin editar ni ningún disco de estudio este sí, ha es, sido ha pasado cinco sí, años pero es por lo que tú ahora comentas uh -huh. el 20 aniversario que lo cumplimos en el 2008 año que ya empezábamos a preparar nuevas canciones ya pensando en un nuevo en un nuevo disco uh -huh. a los dos años del 2006 eh, ya ha dicho no sí, sí, sí. pues pues ya empezábamos a preparar nuevas canciones y es cuando nos damos cuenta este año cumplimos 20 años de, desde el primer concierto y no estará no estaría bien en eh, ...celebrar de alguna manera... ...y se nos ocurrió la... ...pues bueno... ...hacer algo en plan... Re, ...algún concierto... ...en plan con canciones míticas y... tal... ...y luego de un concierto se nos... decidimos eh, que... ...que tenía que ser una gira... ...recorrer toda la eh, ...rescatando canciones que... ...que no tocábamos hacía mucho tiempo... ...rescatar el formato original... ...pues con las acústicas... ...sacar las acústicas que nunca habíamos hecho... ...el piano... ...darle un poco de color con eso... ...y la verdad es que fue... ...una experiencia... ...enriquecedora... Eh, al final fue mucho trabajo entre preparar las canciones porque teniendo en cuenta que este, que estaba igor que vino para uh -huh. igorbi que vino para para un par de conciertos al final se convió toda la gira <risa> y, y bueno y él no conocía muchos temas que hay que hay tocamos luego pues preparar esas canciones para nosotros también la acústica es una cosa nueva y bueno y al final eh, luego editar el disco promocionarlo y al final por eso ahí es, nos, nos quitó casi dos años de dos años. No, y por eso es que Porque en ese disco, como comentas, está lo está lo más clásico, está como quien dice las joyas de Sutagar. Sí, se <ríe> sí, hombre, t -t -t -t fue, fue un currazo, del copón, eh, preparar el repertorio especial para esa gira fue mucho curro, sí. Y ¿Mm -hmm. e intentamos eso, lo que has dicho tú, recuperar pues joyas y cosas que llevan. ¿Mm -hmm. Sí. Eh, ¿qué tipo de música Suele escuchar Aitor y Xavi? Hombre, joder, es la pregunta del millón Porque la verdad es que a mí si me preguntas ahora a un grupo ¿Qué estás escuchando? Ostras, pues no sé, ahora mismo En el coche, yo qué sé He tenido metido nuestro CD A saco, eh, que si las mezclas Para arriba para abajo Y no sé, ahora No sé, lo último que he escuchado Es un trabajo Que ha hecho un amigo de Extremadura Que se eh, Joder, Homo, ¿cómo se titula el disco? Ahora me voy a perdonar Él, él es Diego Diego de estre música le llamo yo Yo he colaborado, ha, ha colaborado el cantante de Residentes también uh -huh. Bastantes guitarristas conocidos a nivel de Estado Ha hecho un disco con canciones de él en su mayoría Alguna versión que otra Y con mucha variedad estilística y, y bueno, es un disco que ahora ha salido al mercado Y para la, que la gente sepa es un, es, es estre música Es, un, es la... Habemos, ¿eh? ¿qué? No, homo, homo, no sé cómo es, pero tiene bueno, unas canciones ya. buenísimas Y no sé, pero pero tampoco he estado escuchando, pues no sé, el último de Halford eh, La verdad que, que cuando escucho los grupos que a mí me hicieron sentir Son los que más siento, oigo cosas nuevas que me dejan también Pero me tienen que sorprender mucho o Igual hay canciones que el sonido me sorprende Pero luego voy a escuchar todo el disco y es como que Ostra, igual son to todas las canciones parecidas o, Sí, sí, sí No sé, siempre los grupos míticos son los que más sí. Ya te digo, Halfords, un nuevo disco de Halfords para mí es eh, uh -huh. como escuchar a los Judas y, hostra, eso me ponen las pilas. ¿Y Sabín? Bueno, pues no sé, no sé decir nombres, se sí me suele dar un poco de miedo, pero bueno. <risa> eh, yo la verdad, últimamente, en los últimos años he escuchado con los últimos de Scorpions he estado muy a gusto, sobre todo el nombre de Cable me, me encantó, luego el siguiente también y el último también, pero el último también muy bien. Pero aquí en la anterior, aquel me gustó mucho Y luego, pero bueno, no no vais a descubrir conmigo nuevos grupos, ¿eh? Últimamente, ¿eh? Hay que decir, pero bueno Y luego, pues, Volbeat, he escuchado bastante a gusto Pero bueno, mmm, también son, por ejemplo, Volbeat y me ha gustado Pero tampoco estoy todo el día con él, no sé cómo decirle, ¿no? Pero bueno, pero la verdad es que luego cuando escucho uno horita, escucho a gusto No, eso, y luego, pues no sé Luego igual lo que más a mí Lo que sí me puede, no sé cómo decir No cansar o estar muchas horas escuchando No Son un poco los grupos de siempre, incluso dentro de los grupos de siempre, incluso los primeros discos, los que en su día los rechazaba casi, no sé, pues de los Judas, y por ejemplo, los primeros discos me ponen muchísimo, como cuando descubrí los Judas, los primeros me parecían como los malos, los que no tenían distorsión y me parecía que no tenían caña, ¿no? Pues igual ahora me gustan de loco. ¿Eh, ¿Desde cuándo lleváis preparando ya lo que es este Ametsak Pilatzen? Bueno, pues la verdad es que antes habéis comentado, el 2006 sacamos el Henco y el Nuarteán y a los dos años o así, que ya sacamos el Uneirancorra, que era el DVD, un poco que aparecía un poco todo el entorno de ese disco, pues cómo lo grabamos, el, el making of del videoclip, que hicimos con Juan Manuel Jullo, bueno, eso lo sacamos en el 2007 y ya en el 2008 ya estuvimos un poco ya pues, plantando en nuestras cabezas, pues bueno, hacer temas nuevos. Fue cuando le cogimos a Igor Yarvide como bajista, pero bueno, mientras él se aprendía un poco el sendist y tal, estuvimos haciendo unas canciones nuevas en el local, y la verdad es que luego nos viene un poco lo de rollo de, hostia, el 2008, si está agosto, cumplimos 20 años del primer concierto, y ahí lo que ha comentado antes de todo, le dimos sí. vueltas a todo eso, entonces hay otra vez, boom, se paró un poco esa fase, sí. que bueno, fue bastante cortita, la verdad es que estuvimos un par de meses solo haciendo canciones, sí. pero bueno, ya teníamos cuatro o cinco canciones por ahí dando vueltas, Y se paró con toda esta movida Del logo y urte Y ya pues El año pasado empezamos ya Un poco con El año pasado cuando ya fue a acabar un poco El, el 2009 editamos el yurte, Pues una de editar eso ya boom, Nos pusimos un poco Después de descansar un poco Nos estuvimos por ahí 6 meses dando la vuelta al mundo Y esas cosas, <ríe> es mentira <ríe> y, y nos pusimos otra ya... A hacer temas <ríe> nuevos, no? Este eso. nuevo este nuevo trabajo llega, como decís En pleno tránsito del relevo de bajista eh, Sí Y de hecho por eso he grabado yo El bajo Sí, fue cuando Cuando David decidió dejar el grupo Estábamos ya preparando Teníamos tres o cuatro canciones nuevas uh -huh. y, y vimos eh, Pensamos que lo más oportuno sería Que el futuro bajista iba grabar el disco uh -huh. Pero claro, entre Preparar el disco bueno, Al final Eh, el tiempo se nos vino encima Y bueno, al final afortunadamente yo he podido grabar el bajo uh -huh. en, en ese momento no teníamos bajista todavía Teníamos varias opciones pero no, no habíamos decidido Y GOR10 que es el nuevo bajista eh, Justo cuando est ya estaban los bajos metidos y todo le hicimos eh, la prueba uh -huh. y, y bueno, ya en, el en la fase ya de que estamos en las mezclas fue ya cuando ya decidimos que iba a ser él y él est estaba estuvo aprendiendo las canciones primeros del setlist que estábamos tocando con David en ese momento y luego ya, bueno, en verano ya le pudimos dar a mediados de agosto que es cuando decidimos que iba a ser él uh -huh. ya el, una premezcla del disco y ya también se aprendió esas pero bueno, hemos tenido eh, por, por una parte mala suerte porque nos quedamos sin bajista Luego, eh, suerte de que haya podido grabar yo Y ahora, mucha suerte De, de contar un majestad como Igor Que aparte de, de ser buen chaval Toca el bajo una pasada Estamos Por eso, porque procede un grupo Diferente a lo vuestro De un grupo punk sí. Y además tocaba la guitarra, ¿no? El bajo. Sí, toca, toca, todavía, sí, sí, sí, bueno, sí, toca. Sigue, sigue tocando en sigue calte tocando. Sí. Toca en calte la guitarra Sí, pero bueno, la verdad es que eh, Toca muy bien, toca muy bien Y... Yo creo que, hombre, en Sutagar, el, la técnica de tocar el bajo en Sutagar igual se parece más a la de la guitarra que más a, al típico bajista que toca con dedos o no sé, ¿no? somos uh -huh. Nuestro bajista tiene que tocar con púa y tiene que tocar cosas bastante cercanas a, a la guitarra, ¿no? Entonces, en ese aspecto, bueno, todo esto no ha venido ni pensado ni nada, eso ¿eh? Se ofrecido él y fue probarle, y, pero pero ha coincido así la verdad es que tiene mucho sentido... O sea no, no es una cosa que no cuadre vamos Cuadra mm -hmm. mucho pues Que un guitarrista pueda tocar el, el bajo con Sutra Está ahí metiendo gente joven ¿Es quizás otra generación para Sutagar? Sí, sí es otra generación Pero no sé eh, Algunas desventajas podrá tener Pero de momento solo leemos ventajas No sé, mm -hmm. es como en muchas cosas... Eh, claro, igual no ha recorrido todo el camino que, que llevamos nosotros Pero en muchas cosas los jóvenes están muy evolucionados En eh, cuanto a la tecnología y, y no sé, hombre, luego entre los jóvenes pues habrá más más técnicos y más torpes, ¿no? Pero, pero bueno, este resulta que controla mogollón de, de muchas cosas Y en ese sentido puede ser una pieza para muchas cosas, hombre Luego, pues siempre de puede tener otras carencias, ¿no? Pero uh -huh. bueno, yo, eh, yo creo que se que está bien eso. de grabación de este nuevo trabajo Gamed Chakvilatzen Pues bueno como hemos grabado ya los últimos bastantes discos en Lorenzo Records en el estudio Berriz que nos queda cerquita de casa con Héctor Ariño como técnico y bueno en ese aspecto en el proceso de creación poca novedad no sé un poco es un poco como siempre pues ya te digo con Héctor Ariño en Lorenzo Records que nos da la tranquilidad pues de de acabar a las 7 de la tarde y irnos a casa a despejar la cabeza porque cuando ya son muchos días a veces, ostia, cuesta mucho oxigenar la cabeza y hace falta la mayor novedad yo creo que en la forma de grabar de este disco ha sido pues que ha grabado y tú en el bajo y eso, que eso sí que es, vamos, eh, novedad ¿no? pero lo demás en el proceso de grabación pues como hemos hecho los, los anteriores, normalmente solemos intentar hacer todas las tomas seguidas Eh, pues que esta vez han sido unas cinco semanas o así Luego solemos parar Otras dos o tres semanas Depende un poco cómo coincide con el calendario uh -huh. Pues nos vamos con una pequeña premezcla hecha a casa Y, y pues para escuchar a saco Y pues hacer un poco las conclusiones ¿no? pues, sé, pues Las conclusiones para las mezclas vamos a decir ¿no? uh -huh. Y luego ya pues volvemos a intentar mezclar en, en una semana o dos Normalmente suelen ser dos Y El CD se inicia con una balada instrumental. Eh, para luego llegar pues, con la caña de Sudagar. Eh cómo surge la idea de comenzar así el, el disco. Eh, luego tuvimos dudas, o sea, al principio queríamos empezar y tenemos super claro empezar así, luego tuvimos dudas, ostra, igual eh La intro un poco larga para esto, pues la ponemos al final, pero al final dijimos nada, la ponemos que está chula y que la gente se tranquilice y luego metemos ahí metralla y un poco ha sido por eso. para Aparte que hacía tiempo que no teníamos una instrumental así acústica y va pensamos que es una buena manera de... de empezar, ¿no? El disco. Sí, y, y nada, y luego ya... Pensamos más que nada en eso, ¿eh? que se relajara el, el oyente para luego meterle ahí una buena ametrallada. Eh, ¿Habéis tenido alguna colaboración en el disco? ¿Lo habéis hecho todos vosotros? No, no, la verdad es que no hemos tenido colaboraciones. Eh, nunca hemos sido un grupo de... de... colaboraciones? No, no, normalmente, pero no es que tampoco tengamos nada en contra. Normalmente, no sé, las fechas previas a entrar en el estudio y solemos estar bastante desbordados con con cada uno pensar lo que tenemos que grabar, pensando que si un arreglo, que si el otro, que si no sé qué. Normalmente yo creo que con esas cosas se nos... No va a decir que nos quedemos bloqueados, no es que estemos bloqueados, pero sí que normalmente no, no pensamos en más más allá, no sé cómo decir. Luego normalmente también justo antes de entrar en el estudio solemos intentar hacer una, una maquetilla en el local y con, con ese tipo de cosas, con, que sé con las letras, eh, ya solemos estar bastante desbordados o luego suele venir eh, todo bien un poco seguido y a una de que vamos viendo las letras cómo van empezamos a pensar como titular el disco uh -huh. eh, cuando empezamos con el título del disco empezamos a pensar con la portada y no sé si esas cosas nos nos roban el tiempo o los pensamientos no sé si es por eso o por qué pero normalmente no, no hoy es el día que no hemos hecho una colaboración eh, pensando, venga, queremos que este canteo, queremos que este me meta apunteo no sé no, no ha llegado Hombre, las letras Lo único, las letras Sí que hemos hecho En todos los discos En todos, creo, sí eh, Uno que no es del grupo Que sí que pues es En todos los discos Ha hecho Pues una o dos canciones Las letras, ¿no? Y en este también Dos letras ha hecho él Y bueno Y luego también Pero bueno Que son más que colaboraciones Del grupo también Pues Borsha También eh, Desde que tuvo el accidente Ya no puede tocar la batería En todos los discos Ha hecho alguna letra también Y en este disco también Ya hace una letra O sea que Sigue sigue unidos Y fiel a los utagas ¿No, Borsha? Sí sí, sí, sí, sí No, no, sigue currando En lo que puede Vamos, que sí, no sí, puede sí, tocar sí, la batería sí, Pero claro. lo que puede a tope ah, sí, bueno, sí, sí, sí, sí. Uh -huh. Mientras nosotros estamos aquí Haciendo radio Él está preparando banners Para pa publicidad Está eh, sí, sí. diseñando carteles eh, Llevando los pedidos De la página web De la gente que compra los discos Nos pasa una hojita Como, venga, estos discos Firmados para no sé quién O sea, está Está encima todos los días ¿eh? Eh, ¿Qué queréis expresar Con estos 11 temas? Eh, ¿De qué van las letras De las canciones? Hombre, en su totalidad no, no se puede decir, ¿no? Porque cada canción tiene su tema Hombre, el disco en general eh, Está dedicado, bueno, a Meza Piyatzen Se titula el disco, es el onceavo tema onceavo tema Y bueno, habla un poco, está inspirado en el momento político que estamos viviendo Esperanzador Y bueno, y está dedicado un poco a toda la gente que vive con ilusión en este momento no Independientemente de, de su... ...de su ideología o tendencia política, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eso... ...y así hemos querido darle también un punto positivo al disco... ...eso cogiendo un poco de global... ...luego ya las letras... ...ya la, cada, cada canción ha hablado de una cosa... ...pues por ejemplo, la 2, bueno, que es la primera cantada... Eh, ...Pistía habla un poco sobre la... ...es una crítica a la política internacional de los Estados Unidos... ...la segunda de Chayen ...habla un poco de... ...del ansia de poder de muchos de muchos políticos y de, siempre están hablando de, de que no hay que utilizar la violencia pero pero son ¿no? los ejércitos y son los que y un poco en contra de eso también eh, la cuarta es eh, un poco habla de los en favor o, es un, un recuerdo a los presos políticos vascos y a, a los amigos que, y familiares que que hayan podido morir, ¿no? nosotros hicimos amigos que han muerto en la carretera al ir a visitar a a presos políticos eh, que están tan lejos ¿no? y que, que para nosotros son eh, muertes políticas pero para otros son eh, accidentes de tráfico ¿no? y poco es hablar de sus amigos luego hay la canción de sobre la envidia sobre el daño que puede causar la envidia eh, otra letra que ha hecho y que res bici eh, habrá sobre la actitud que tiene la, la iglesia y el papa sobre lo, sobre la utilización del de preservativo y del de, daño bueno de De, de lo fácil que, que se propaga bueno, o sea, De todo el cine sí, sí, que sí, hay en sí, África sí. Y todo, porque en contra de eso Hay hay un par de canciones de amor La que ha escrito Borsa y Que es eh, Cantar y Polítena Y Sain Suresa Y que he escrito yo son canciones de amor Una más eh, positiva que la otra Y una en plan con acústicas Y la otra ya una canción metalera Pero es de amor también Y bueno, un poco en general En general canción Bueno, eh, Norbera, Vera, Meche, Javier Que ese ha sido el single también eh, Habla un poco de, de... Es un poco en contra del sistema ¿no? de, En el que vivimos ¿no? Que aparte de, de ser un, una sociedad De, de diseño eh, Todos son prohibiciones, eh, multas Y la, la tecnología ¿no? Que al final eh, las ventajas Y desventajas que puede tener Y que al final nos aliena bastante a todo Nos puede estresar Y un poco eh, la necesidad de romper esas cadenas ¿no? Desde... El, el, desde el sistema y, y nada y un poco así que siempre eh, críticas o indicaciones un poco críticas eh, reivindicativas y lo, lo más directas posibles pero siempre hecho, siempre hechas desde la propia experiencia Sin afán de aleccionar a nadie sino sino que la gente interprete un poco esto, que sean un poco más eh, constructivas que destructivas y bueno, y hechas desde el corazón. Uh -huh. eh, hablando un poquito del directo, ¿qué, repertor ¿qué repertorio tenéis para la gira de presentación? Llamáis Jack Pilatzen. Eh, bueno, eh, en esta primera fase hemos empezado mezclando eh, canciones, bueno, de siempre viejas o no sé decir, del repertorio de siempre Soutar con nuevas y eh, no empezamos directamente con el nuevo ahí a tope no sé pues porque todavía hay gente que, que no habrá tenido tiempo a escucharlo porque la gente necesita también a veces ir a los conciertos para decidirse si lo quiere escuchar o no si lo quiere comprar o no no sé cómo decir no entonces pues bueno eh, tocamos seis canciones de este último disco que ya es un buen pedazo también es más de la mitad Y bueno, hemos empezado así, y, me, y vamos intercalando, pues vamos igual tocando, pues empezamos con tres de siempre, luego metemos una nueva, volvemos a tocar unas viejas, otra vez un par de nuevas, vamos metiendo así un poco, para que no sea tampoco para que nadie se le haga de repente media hora de canciones que no conoce. Y bueno, hemos hecho ya tres conciertos, y la verdad es que, bueno, buena sensación, y bueno, ya nos vamos acostumbrando a nosotros también a tocarlas, y bueno, la reacción de la gente... No está siendo mala, estaba siendo bastante buena. Hombre, la verdad es que la gira va a durar bastante tiempo porque hasta finales de año tenemos todos los fines de semana y luego en enero febrero también tendremos algunos conciertos. Y me imagino, me, todavía no sabemos, pero me imagino pues que, yo qué sé, según vayan pasando eh, los fines de semana, pues igual la que a un mes o por, por, por vamos a, a, no sé, a volver a hacer otros el list, a cambiar las canciones o porque... Por ejemplo, ahora, como te he comentado Tocamos seis canciones nuevas Pero las otras cuatro que no tocamos Pues nos da pena también no tocarlas Entonces me imagino que alguna puede entrar Es posible que alguna se vaya afuera No sé si nueva o vieja eh, uh -huh. No sé, pero bueno va a tener El nuevo disco evidentemente va a tener mucha presencia Pero bueno, pero también va a haber canciones Canciones de todas las épocas eh, ¿Desde el principio de la gira Lleváis algo especial encima del escenario? ¿Juega de luces o, o lo clásico? Eh, intentamos Estamos intentando que sea un espectáculo de luces un poco diferente Alguna cosa un poco diferente llevaremos tipo telón y así uh -huh. Y ya el resto... La fuerza del, de la <risas> música y, y nosotros pues eh, dándolo todo uh -huh. eh, Contarnos un poco los conciertos más cercanos que tenéis Próximas fechas cercanas sí. eh, Bueno, pues... Eh, eh, bueno... Ah, comentar no voy a empezar a comentar todas porque vales un poco chapa pero bueno no, las es, más cercanas eso, eso es. es si no la gente luego que más interés tenga lo que sea también es buena meterse en nuestra página web o lo uh -huh. que sea que es muy sencilla sutagar .com. allí aparte de poder redire redireccionar a la gente pues a las redes sociales que quiera que de con nuestro nuestros perfiles vamos uh -huh. eh, también en la fase en el apartado de los conciertos pues ahí aparecen todos ¿no? y Entonces, bueno ¿y en esta era... zona en esta zona hay eh, En Nafarroa tenemos, bueno, en el Elizondo estamos en la Sala lur el día 12 de noviembre, que es de entrenada, en sábado Y luego ya en la Toten estamos a finales de diciembre el día 30, 30. Un día antes de Nochevieja Eso es, eh, sí <risa> Buen sitio y buena fecha, un día antes de Nochevieja Lo eh, habéis hecho a adrede sí. para que la gente de aquí de Iruñerría vaya con ganas, de marcha Ha coincido, sí, sí, ha coincido no, un poco entre las fechas que disponía la sala, entre las fechas que disponíamos nosotros, pues la más adecuada entre esas dos combinaciones. Eh, sí. De los 11 temas que se incluyen, personalmente, ¿cuál ha sido el que más a gusto lo habéis compuesto en el estudio de grabación? ¿Cuál creéis que ha salido el más redondo, por decirlo de alguna manera? Eh, a mí en este disco se me hace súper difícil, en otros discos suelo tener eh, preferencias más claras, hombre eh, piía mismo es una canción que que igual siendo un poco de un estilo que nosotros no hemos eh, trabajado tanto yo creo que ha sido ha quedado súper bien y es una canción súper agradecida para el directo también y eh, en el disco también ha quedado el sonido súper bien pero bueno luego lo no tengo tengo muchas cchunas que se dicen en Euskera, muchas preferidas no sabría ¿Con cuál quedarte? No sabría, no. Uh -huh. eh, ¿Qué ha sido para Sutagar lo mejor y lo peor hasta el momento de trayectoria musical? Es larga, pero bueno, lo más así... Sí, hombre, a eh, esta pregunta, no sé, normalmente solemos decir lo mismo, lo mejor, muy difícil de elegir, muy difícil, muy difícil en tantos años, yo qué sé... Se, se, hasta se nos ha olvidado muchas cosas que, que, que nos hemos pasado muy bien, no sé cómo decir, ¿no? Uh -huh. Y lo peor, lo peor sin duda el accidente que tuvo Borsa y, y el que a partir de allá no pudiera tocar más la batería, ¿no? Yo creo que eso ha sido lo peor que nos ha pasado, aunque luego nos se hayan pasado también grandes putadas como suspensiones de conciertos y, y yo qué sé, y, bueno, y así, malos momentos, pero al final acabó Eso, a cabo, al menos, ¿no? eso, eso es, no. es al, al lado de del la accidente de Borsa claramente. En lo peor claramente es eso, y lo mejor pues es difícil, porque ha habido cosas bonitas, pues yo que sé, desde desde conciertos sueltos, desde posibles giras, desde desde yo que sé, desde muchas veces, eh, eh, yo que sé, la cena de un concierto también puede ser, puede ser, eh, no sé, pues, lo mejor es muy difícil, ¿no? Vale, sí, para mí lo mejor es eh, todo en su en su conjunto, en eh? su conjunto ¿no? la La vidilla que nos ha dado Que nos da el, gru el grupo Es trabajo Pero al final es ahora mismo Lo que nos saca de casa El, el poder expresar tus cosas Con un altavoz ¿no? que, que es el grupo también Que la gente eh, vibre con tu música Con tus mensajes eh, los, los mensajes de agradecimiento Porque la gente nos agradece ¿no? Que no, nos pide que no dejemos nunca Y nos dice no o sea, Eso no, no va a poder ser Pero... No, no todo eso no eh, el poder dar a la gente pues o llenarle un hueco que nadie o ninguna otra cosa puede llenar ¿no? ni otro grupo ni, ni otra cosa de la vida eh, sino nosotros no y eso es muy gratificante sí, igual cuando te transmiten esas cosas pues o son montes que flipas mucho dices que apoyas no vamos a seguir tocando sí. 40 50 años igual, ¿no? <risa> para ir terminando eh, nos han comentado grupos jk co pena eh, va a ser un sello para vosotros solos ¿O hombre. vais a meter grupillos? Como su tabla. <risa> <risa> eso, por ejemplo. Sí, hombre, hombre. Eh, hasta ahora solo para nosotros y la intención es así. O sea, porque... No sé, la razón de, de hacerlo fue para sacar nuestras cosas. Uh -huh. Hasta ahora es lo único que hemos sacado. Y la verdad es que con eso solo ya nos da muy bien de curro. Y, y no sé, nuestro nuestro eh, nuestro... Nuestro primer trabajo, no sé cómo decirlo El centro de todo Es el grupo de Sutagar pues, Y luego, pues con eso, pues yo qué sé pues El hacer canciones, discos, conciertos Eso es el, el centro de todo Y luego, pues Eso, no sé, lo que salpica Por una forma de decir pues eh, luego Yo qué sé, la página web El tener una casa de discos o no El estar en el Facebook o no Son cosas que, que salpican lo otro, no, no sé cómo decirte entonces, entonces todo lo demás Está en torno a eso, ¿no? entonces por ahora desde luego es así eh, no sé, bastante curro nos dan pues eso, to todas las cosas de entorno al grupo como para no sé, y luego por otra parte también ahora mismo no nos vemos con no sé, con interés de qué le vamos a ofrecer a otro grupo, sabiendo que le vamos a ofrecer el oro y el moro y luego no llegar, no sé, claro, es que ni, claro. ni, ni, ni, ni nos lo planteamos, vamos o sea, os quedáis como estáis, que bien vais Sí, sí, sí, sí, pues que... Aitor, Xavi Muchas gracias por haber venido es que eh, Suerte, sue. no sé si desearos ya Porque sí, por con favor. lo que habéis trabajado Y con todo ya Yo creo sí, que va a salir todo bien Ojalá Y ahí estaremos, el 30 en la sala Totem Todos vale, a nada, a Es que el casco sube Esa entrevista que mantuvimos a finales de noviembre, principios de diciembre, no ha llovido nada desde entonces Hola Amanda Sutagar para presentarnos este álbum a Pilachen Y como bien dijeron en la entrevista, estuvieron en diciembre el 30 más concretamente la Sala Totten de Atarrabia Lo presente mañana viernes 31 de mayo a partir de las 9 y media de la noche en la Sala Cube falla Ya sabes, las entradas anticipadas, 12 euros aquí en Iruña en el Infernito Guitar Shop. Y si no, en la taquilla de la Sala Cube falla el mismo día del concierto, por 15 euros. Suba un hito eseán, Y Euskal Música, que te va a decir adiós, ha sido un placer haberte acompañado este jueves, de día 30 de mayo del 2013, con un programa especial. Por un lado, el repaso a la Torture Rock 2013 de este sábado 1 de junio en Entre Cementerios, como viene siendo habitual ya los últimos años entre burlata y Atarrabia... Y la segunda parte del programa, el repaso a la banda Ibarresa Sutagar, con la entrevista que realizamos a finales de noviembre, principios del 2011, con esta banda presentando el álbum Amecha Pilachen, que se pasaron por aquí, por Berriozar, por el programa Euskal Música, ese repaso especial que hemos dado, ya que mañana viernes 31 estarán en la Sala Cube de Tafaya. <música> Lo que suena el tema más lentito del álbum sure Suresain Décimo corte del álbum De la gente, de la banda Del grupo Eibarres Sutagar Recuerda que busca música también Lo puedes escuchar el fin de semanas o sí en redifusión En diferido entre las 7 y media Y las 9 y media de la tarde Si lo escuchas Ya habrá pasado el concierto de los Sutagar Y si lo escuchas al chabalo Estaremos dentro del Atorchurrock Y si lo escuchas el domingo Habrá pasado el concierto de Sudagar Y habrá pasado el concierto del Ator rock Que esperemos sean una auténtica pasada Y sea una auténtica gozada Así que fin de semana repleto Sudagar Ator rock Ator rock Sudagar En Euskal Música Hemos hecho un pequeño repasito A estos dos auténticos festivales A estos dos buenos festivales Que vamos a tener en Nafarroa Volvemos el próximo jueves Será 6 de junio Ya estamos en junio Ya estamos casi como quien dice En vacaciones Solo nos quedarán 4 programas Ya que el 27 de junio Cerraremos lo que es la temporada de Euskal Música quien Berriozar y Ratia Será la segunda temporada en el 100.8 De la FM Pero nos quedan 4 programas Para disfrutar de lo mejor de la música local La música que se realiza en Euskal Herria Nueva cita el próximo jueves a partir de las 9 de la noche. Hasta entonces, nos quedamos con ellos, nos quedamos con los Sutagar y esto que suena ahora mismo. Materia Utsanais, que disfrutes de este pedazo fin de semana. Sutagar a Torchu, a Torchu Sutagar. Nos vemos la semana que viene. Agur et aonde pasa.